Señales del fin del mundo. Con oh, Javier Soviano, Javier, muy buenas. Buenas noches. Magdalena. Hola, Javibi. Había un tiempo, seguro que mucha gente se acuerda, que era habitual... En las calles, en los coches, ¿eh? ver la L. ¿sí? La L es azul de prácticas. Claro, No que... la que ya te ha sacado el canal, sino sí. cuando estás todavía en la escuela. Y... Pues cada Ahora vez menos. Ah, menos, pues ¿por yo de eso no me acuerdo ya. Cada vez menos, porque ya... Claro, es por eso, ¿por qué no nos acordamos? En, <risa> en nuestra school? época no había ni coches, no había se habían <risa> bueno, no inventado. ¿Qué es eso? <risa> la piedra. <risa> bueno, no.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 creen, porque no hay datos oficiales, pero uh -huh. que sí, creen que continúan eh, intentando sacarse el carnet en mayor porcentaje de lo que le hacen actualmente los jóvenes urbanitas, por decirlo de alguna forma, que prefieren gastarse el dinero en vacaciones, en salir de fiesta en Así los móviles sí, y sí. tablets y todo eso porque es un cambio de paradigma Vamos, una señal de otro mundo que el gasto para los papis es el mismo pero en vez pero de coches, en móviles, móviles tablets, dispositivos y, y, y en las compañías gas. telefónicas Un cambio de mundo sí, sí. Se nos acaba este Fantástico, mundo En el que eh, nosotros nos sacamos el carnet, de, el carnet de conducir ese Se ha ya eh, Si por otra te ponían un L Por no saber conducir O por empezar a saber conducir Ahora el L es eh, ficticia Pero es eh, por no saber un poco Pensar en dónde estamos un poquito ¿eh? Bueno, tampoco es tan importante Tener eh, un vehículo okay, Hay que fomentar ese el trabajo Eso sí, es importante